Y Solamenduá, Apurchen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Sinchilic y Ratia, en la FM100, las tres W sinchilic.net. lobos y corderos. En Corea, una locutora vestida de riguroso luto y deshecha en lágrimas anuncia que el líder ha muerto. La gente comienza entonces a sollozar desconsolada y los ciudadanos norcoreanos hacen entonces lo que el régimen espera de ellos. En España, una locutora vestida de riguroso rojo y palabra de honor, dibuja una sonrisa perfecta antes de decirnos que no esperemos al último día para realizar nuestras compras navideñas. La gente comienza entonces a llenar los centros comerciales y los súbditos españoles hacen entonces lo que el régimen espera de ellos. Dictadura democracia saludamos a las personas oyentes a través de Irola y Ratia en Bilbo saludamos a las radios libres en su trabajo de romper el aislamiento Radio Bronca, Radio Topo, Radio Almayna, Alavedi Eguski Ratia tantas y tantas radios libres que tenemos por el mapa y que, desde luego, huimos, huimos y buscamos información que no te la dan en los más mierda. Movidos desde la sospecha de que todo esto es una pandemia para Fernalia un espectáculo, alguien diría, un espectáculo preparado pues para para el dominio y control de, de las poblaciones en el planeta. Y que desde luego yendo los más mierda uno pues sí termina convencido de que eh, lo están haciendo por por nuestro bien, por nuestra salud, pero que lo sepas, nuestra sospecha va en otras direcciones y desde luego esos no son los fines que se persiguen desde los gobiernos y élites globales. En sentido, como sabéis, a partir de este pasado 1 de abril se puso en marcha una huelga de alquileres, sobre todo en las ciudades de Barcelona y Madrid y en Gran Canaria, puesto que uno de los, eh, diríamos, impulsores es ese, ese sindicato de inquilinos que... Que, tiene, que está cogiendo fuerza por la situación que se está viviendo en Canarias de empobrecimiento a marchas forzadas Pues vamos a escuchar ahora a Alex Francés de Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Barcelona, nos cuenta qué es y por qué surge el sindicato además nos explica qué es la ley de arrendamientos urbanos y las socimis Bueno, los últimos cinco años en las grandes ciudades, pero también en toda la costa eh, española y en las áreas metropolitanas principales, eh, se ha visto que se ha producido una subida de más del 50% en, en los precios eh, del alquiler, eh, lo cual supone una enorme transferencia de rentas desde las clases eh, trabajadoras hacia, hacia los rentistas. ...supone una pérdida de poder adquisitivo brutal... ...para la mayoría de la gente... ...entonces esta situación no ha pasado porque sí... ...no es un fenómeno meteorológico... ...que se pone a llover y no puedes hacer nada... Eh, ...sino que ha estado... ...es una situación que ha sido creada políticamente... ...después de la crisis inmobiliaria... ...del, del 2008 y eh, el batacazo eh, de la economía... Eh, los partidos políticos lo que han hecho es como una huida hacia adelante y en vez de reconducir la situación han continuado favoreciendo eh, con diferentes medidas como la reforma de lalao o la creación de la figura de las socimis eh, han continuado favoreciendo la especulación inmobiliaria pero en este caso en vez de en torno a la compraventa en el mercado dentro del mercado de los alquileres entonces frente a esta situación que hay ...que ha provocado que muchísimas más familias eh, vean cómo se, su situación eh, era seriamente perjudicada... ...cómo vivían eh, procesos de expulsión de sus casas... ...bien porque la propiedad les dejaba de renovar los contratos... Eh, ...o bien porque les exigían unas subidas eh, de alquiler totalmente abusivas... Eh, ...bueno, un conjunto de gente que vivíamos de alquiler... Eh, ...decidimos eh, organizarnos... ...y decidimos empezar a crear un nuevo sujeto eh, colectivo... ...que pudiese plantar cara a esta situación... ...que fuera capaz de eh, exigir a las propiedades... ...una negociación colectiva... ...y que fuera capaz también de resistir en sus casas... ...cuando se daban estos procesos... Eh, ...de subidas abusivas o de intentos de expulsión... ...y eh, conseguir sentar sobre todo a esos grandes... Eh, ...propietarios y a esos nuevos fondos de inversión... Que han aparecido en el mercado inmobiliario español Eh, para exigir que las renovaciones se produzcan eh, sin subidas y que nadie más se tenga que ir de sus casas en contra de su voluntad. es La ley de arrendamientos urbanos que es la ley que regula todos los procedimientos de alquiler a nivel del Estado español. Entonces cuando entró el PP en el gobierno en el 2013 hizo una reforma eh, de, esta, de esta ley, entonces en la nueva ley lo que hace es empeorar muchísimo eh, lo que ...que son los derechos de, de las inquilinas. Especialmente dramático fue el hecho de que los contratos pasan de tener una duración eh, mínima de cinco años... ...que se recogía en la anterior ley a una duración de, de tres años. Esto también se hace así porque de esta manera se favorecen los ciclos rápidos de especulación... ...no es lo mismo que tú puedas eh, subir el precio cada tres años que cada cinco... Eh, obviamente pues que aparte de eso eh, esta ley permite agilizar eh, los desahucios eh, recorta derechos de los inquilinos amplía el número de casos en que un inquilino puede ser expulsado eh, de su casa etcétera entonces ha supuesto Eh, ...como una precarización eh, mayor eh, de la situación en la que estábamos eh, las inquilinas en, en el Estado. Son eh, unas sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario... ...las OCIMI las crea el, el SOE, el gobierno del SOE en el 2012... Eh, ...pero en un primer momento no tienen un gran impacto en el modelo económico... ...no tienen un impacto hasta el 2013 también... En que el PP reforma eh, su regulación y lo que hace es eh, bueno otorgarles grandes exenciones de impuestos. Entonces las socimis no tienen que pagar impuestos de sociedades cuando cualquier asociación eh, sin ánimo de lucro está obligada a pagar un 25% de impuestos de sociedades. Y respecto a... Um, Al impuesto de beneficio solo paga un 19%, que es más o menos el, el mismo IRPF que paga cualquier renta eh, del trabajo baja. Eh, entonces, claro, estas excepciones fiscales fueron las que hicieron que a partir del 2013 se empezaran a desarrollar eh, más de 60 socimis, eh, que son los vehículos de inversión que están utilizando en el Estado español grandes fondos internacionales como pueda ser eh, Blackstone o Goldman Sachs. Además, es muy curioso, estas socimis están obligadas a dedicar todo su parque inmobiliario durante tres socimis. ...años al mercado del alquiler. Curiosamente, los mismos tres años que se habían reformado eh, para que fuera la duración mínima de los contratos de alquiler con la LAO. Creo que es una muestra eh, perfectamente eh, cómo se han hecho todas las leyes eh, a medida de, de estos fondos buitres especuladores eh, que utilizan a la vivienda eh, solo como una manera de engordar sus beneficios en contra de, de su función social. Vivo en esta tierra que me va a separar tierra Tengo un audio que me ha dejado, como prácticamente todos los días, pues una pequeña cascada de, de vídeos para que pueden ser un poco escuchados desde este Rompiendo el Aislamiento. Gracias, Joseba, otra vez. Escucharemos el audio de ¿Hacia dónde vamos? Al control social total. ¿La que nos habla? Pues la que nos habla... ...Claudia González de Vicenzo. La escuchamos. Hola hola, hola, hola, hola, hola, De los creadores de ¿Por qué te quedas en casa? Ahora vamos a entender hacia dónde vamos. Si es que vamos a salir o nos vamos a quedar. O si nos vamos a seguir quedando en casa cómodos. Bueno, para eso recurrí a una línea de tiempo. Puse en esta línea de tiempo lo que más o menos me acordé para darte una idea general de hacia dónde vamos. Esta línea de tiempo no es taxativa, es sólo enunciativa. Esto quiere decir no están todos los acontecimientos, están los que más rápidamente me vinieron a la mente para entender, lo que más rápidamente me vinieron a la mente, para entender hacia dónde vamos. Bueno, lo que quiero transmitirte en este vídeo, es lo que vas a ver en este cuadro. Quiero contarte cómo en este proceso que estamos viviendo, como humanidad colectiva acá en el planeta Tierra, cómo fue el proceso evolutivo de la entrega de poder que fuimos haciendo cuando llegamos como humanidad a este planeta Tierra, hubo un período en el cual no aceptamos la... no voy a decir no se esclavizaron, aceptamos la esclavitud, Hubo un periodo en el cual estuvimos completamente transformados, sometidos a esa esclavitud que aceptamos mansamente, como hubo otro periodo en el cual empezamos a soltar esa esclavitud, a despertar, a movernos hacia un hacia una apertura de lo que nos habita y cómo empezamos a convertirnos en algo sumamente peligroso. Ahí está. Iba a decir poderoso, no, porque si sí, nos convertimos en algo poderoso y en ese sentido nos convertimos en peligrosos para los dueños y apropiadores de esta realidad. Entonces, resulta necesario volver a ponernos en control. ¿Y sabes qué? Nos estamos dejando. Entonces, esto es lo que te quiero contar. ¿Cómo nos convertimos en algo peligroso para los dueños y apropiadores que quieren ahora exterminarnos para que volvamos a hacer lo que éramos en el 1800? Yo no lo voy a permitir. ¿Vos? ¿Vos? Bueno, ya todos sabemos hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Todavía no te diste cuenta? Bueno, dije que iba a dejar de hablar de este acontecimiento que tenemos acá como cortina. Nuestra cortina fea, fea, fea, la vamos a sacar porque esa cortina solo nos está impidiendo ver lo que hay detrás. Entonces vamos a ir a ver lo que hay detrás. La línea de tiempo para mí es 1900-2020, pero los grandes acontecimientos ocurrieron entre 1900 y 2000. Entonces hice un corte en 1900, 1952, 000, porque parece que nos cortan así, ¿no? Cada 50 años, hay periodos de cada 19 años, hay periodos de cada 10 años. ¿Te acordás que habíamos visto en la astrología en el otro día que hicimos como ese calendario astrológico? Bueno, vamos a meternos en el 1900. En el 1900, mira, ni siquiera mi abuela existía, es la época de mis bisabuelos, y eso que estoy bastante grandecita, ¿no? Es la época de mis bisabuelos. Quiere decir que por eso también, eh, entendete esto, mira qué interesa, esperá que me pico un mosquito justo la, abajo. ¿Sabés que dicen? Que cuando te pican en los tobillos, esos son los mosquitos del dengue, así que ojo, si te vas a poner un, un insecticida, ponete siempre en los tobillos. Bueno, me lo dijo el vecino que es médico. 1900, ¿entendés por qué estamos analizando tanto el transgeneracional? Si yo tuviera que decirte qué pasó en los últimos cinco años transgenero o 10, podría decirte transgeneracional, porque estamos empezando a limpiar las historias de las historias de nuestros ancestros, porque desde nuestros ancestros hasta ahora es cuando viene todo esto, toda la última programación. Vayamos al 1900. Hace mucho mucho mucho tiempo. Ah, mira qué cosa, me faltaron poner acá unas cositas. Ya vuelvo, espérame. Bueno, retomo, no sé, me quedé colgada en algún lugar. Volvíamos entonces al cuadro de 1900 al 2020, pero nos queda todo afuera 1800. El 1800 me encanta a mí, porque ahí en el 1800 hay todas las historias que nos trajeron hasta el 1900. Acordate que en el 1800 estaba la revolución industrial. La revolución... In... ¿Qué tengo que limpiar acá? La revolución industrial transformó la historia de este planeta. ¿Por qué? Porque los ricos que empezaron a tomar poder sobre las industrias Quedaron como dueños de todas esas industrias y los demás quedaron como trabajadores, es decir, como esclavos. En 1813 se abolió la esclavitud, por lo menos acá en Argentina, pero los esclavos seguían existiendo, solo que ahora trabajaban en fábricas. Me pica el mosquito ahí en los tobillitos, ¿no? Dice el, el vecino que es médico, que los, el mosquito del dengue pica en los tobillos, así que ponete ese, ese coso. Bueno. ¿Ves? Ahí está el maldito. Eh, 1800 entonces, Revolución Industrial, toda esa historia... Quiere decir que entramos en el 1900, el 1900 es el periodo que a mí más me gusta, si fuera terrestre, porque es el momento en el cual se fijaron las pautas de los dueños y apropiadores, ¿no? Y ellos pensaron que para siempre todo iba a quedar así. Y eso esa es la problemática, que todo eso que ellos pensaron que iba a quedar así resulta que, ¡ay, pasó todo el 1900! ¡Qué lindo! Muy bien, entonces en el 1901 se creó el Club de los 300, que luego tiene sus reediciones por aquí. El Club de los 300 juntaba las fortunas más ricas, que fue una configuración política, Club de los 300, ya que nosotros tenemos el poder, vamos a juntarnos y a tomar las decisiones. También no se creó la Reserva Federal, con los Rothschild, los Rockefeller y los, y los eh, Morgan, ¿no? Reserva Federal, Como decía Marx, nosotros queremos un Estado completo, que además maneje la finanzas de todo, porque así administran justicia. Bueno, ponele. No, entonces la Reserva Federal, que se creó con domicilio en Estados Unidos y tiene el destino del dinero de todas partes del mundo. Y además el Consejo de Relaciones Internacionales también en el 1900. Todo esto es política. El Consejo de Relaciones Internacionales, va a definir los planes de estudio de todo el mundo, es decir, te van a lavar el cerebro para que vos pienses lo que ellos quieren que pienses, te van a manejar la economía y la finanza como a ellos se les antoja y además te van a manejar la política desde ese pequeño lugarcito que ellos tienen para los 300. Entonces, el inicio del 1900 fue la situación política que definió cómo nos vamos a mover a lo largo de todo este periodo. Resulta que después apareció como la revolución industrial de la primera o del final del 1800, requería un upgrade, ¿no? Vamos a armar una guerra. La primera guerra mundial fue tecnológica y fue para traer nueva tecnología, ¿no? Porque necesitamos más esclavos, algunos que se mueran, alguna otra configuración, tomamos decisiones políticas, nos hacemos con el dinero por la venta de las armas, además que desarrollamos armas, y ahí vamos. Buenísimamente buenísimo. Entonces termina la Primera Guerra Mundial, el mundo se reconfigura, tenemos la nueva tecnología, tenemos esclavos nuevos, fuimos aprendiendo un montón de cosas, tomamos poder, algunos tomaron poder sobre otros y esto no les gustó y armaron la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es para distribuir el poder. ¿Quién se queda con qué? ¿No? ¿Quién se queda con qué? Y acá tenemos, acordate que en el 19, 1929 apareció la crisis, porque esto otra vez reconfiguró la situación económico-financiera del mundo. Pero no era una cuestión de finanzas, era una cuestión de poder. ¿Quién va a controlar qué parte del mundo? Entonces ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Llegamos casi a 1950, quedamos con la población devastada, con un montón de gente muerta de hambre, sin hombres, con mujeres los hombres están todos destruidos por la guerra, las mujeres tienen que salir a trabajar, la reestructuración de la familia empieza a reconfigurarse, porque ya no es la mamá y papá y los hijitos, papá ya no hay, hijos ya no hay, la mujer si se queda en casa, bueno, no pueden vivir, entonces hay que empezar a trabajarlo de otra manera. Cuando se empieza a trabajar de otra manera, las mujeres empiezan a tener otro poder, pero antes de eso, antes de eso, ¿no? Porque antes de eso se crea, Ya tenemos tecnología, ya somos los dueños, ya distribuimos el poder como se nos antoja, bueno, ahora vamos por la economía. Y ahí, como te dejaron ahí abajo, destruido, sin patrimonio, separado, eh, anulado, empiezan a crear el Fondo Monetario Internacional para ayudar económico y financieramente, el Banco Mundial también para ayudar, como si no hubiera alcanzado con la Reserva Federal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el principio en 1900 fue política, 1950 fue economía, entonces empiezan a tomar el poder económico. Pero, como los varones se fueron y empezaron a surgir las mujeres, te voy a poner acá un puntito, 1948, creación del Estado de Israel, que no es casual ni es un acontecimiento menor, y no me voy a meter en eso ahora. 1950, bueno, antes, 1948, en Argentina, empiezan a aparecer todos estos gobiernos totalitarios que tienen que ver con el poder, no porque acá se empezaron a distribuir el territorio y se empezaron a crear los grandes poderes del mundo. En Argentina tuvimos ¿no? nuestro gran momento con el gran general y su señora esposa. La señora esposa, como era mujer, y empezó a notar que para dónde iba la cosa, Luchó por el voto femenino y ahí las mujeres empezaron a votar. 1948 en Argentina, 1949 en Estados Unidos, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a tener acceso al voto, pero ni voz ni voto. Muy bien. Y los sindicatos, entonces mira qué interesante, porque en 1950 empieza a cambiar el sentido de la curva. La curva, acá venía, en el 1900 llegó al auge del poder político, en el 1950, un poquito antes, llegó al auge del poder económico, pero acá abrieron la posibilidad a los trabajadores y a las mujeres a que empiecen a pensar, a defender derechos, a hacerse cargo de sus derechos, y de acá comenzó... Toda la situación, que se hagan cargo de los derechos, ahí sale Gandhi, olvídate, ahí sale JFK, olvídate, ahí sale eh, Martin Luther King, olvídate, Rosa Parks, olvídate. No todos estos que empezaron en el inicio de 1950, la segunda parte del 1900, de 1950 en adelante, empezaron a hacerse ver, a hacerse notar, a defender derechos, a defender posición, fíjate que estos no defendían economía. No, defendían derechos, ¿no? porque acá en el 1950, si 1800 a 1950 fue el auge político, 1900 a 1950 fue el auge económico, 1950 a 2000 empieza el bolonqui o el auge social. Por eso se tienen que deshacer de un montón, por eso en este periodo nosotros tenemos un Un, tenemos Woodstock Woodstock, ¿no? ahí empezamos a pensar la década del 60 sexo, droga, rock and roll, la libertad el inicio de la era de Acuario somos libres Acuario, ¿no? entonces empezamos con otra metodología, lo social nos empezamos a juntar empezamos con las comunidades con las sociedades secretas que se empiezan a abrir y empieza a entrar un montón de gente y empezamos a pensar distinto y surgen los nuevos pensadores el nuevo pensamiento, Louis hey, la, la Coni Méndez, las experiencias cercanas a la muerte que nos hacen pensar lo social, pero entonces quiere decir que hay vida después de la muerte. La, el análisis de las vidas pasadas, ¡ay! quiere decir que también hay reencarnación, entonces existimos más allá de lo conductista marxista, en lo que nos habían dejado en ese estado totalitario y poderoso donde solo era padre-estado el que tenía el poder. No, resulta que ahora te te vas a, porque seguís existiendo, y te morís y podés volver, porque la reencarnación existe, una gran apertura hacia la nueva era, de plástico, pero no importa, una gran apertura a la nueva era, la psicología humanista, la astrología, la astrología tiene un revival, la astrología humanista, se ve que me encanta esta parte, no porque acá empezamos a despertar, Y empezamos a despertar tanto que tienen que deshacerse de algunos líderes, ¿no? Porque a ver si a ver si despertamos, a ver si empiezan a perder el control. Pero el susto de verdad les empezó. El susto de verdad les empezó. También tenemos, fíjate, tanto les empezó que como se empezaba a mover todo esto hacia una idea social, tenemos que empezar a controlar lo social, porque lo político y lo económico ya no nos estaría alcanzando. Entonces ahí aparecen Microsoft and Apple. Las dos son lo mismos, ¿sí? Porque vos sos Microsoft User or Apple User, ¿no? En uno sos fino y en otro sos ordinario. Pero no importa, estás controlado igual. Entonces esa libertad ilusoria que vos tenías hubo que empezar a hacerle creer que... Espera, esa libertad es solo ilusoria. Entonces te quisieron empezar a llevar a la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow es de esa época también. ¿No? ¿Y qué había en la base de la pirámide? Seguridad, instinto de supervivencia, ¿no? Todo eso, entonces empiezan a aparecer las pandemias, las pequeñas pandemias, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Cómo que vas a vivir para siempre? ¿Cómo que vos te crees que sos el dueño de tu existencia? ¿Cómo que reencarnar ¿Cómo que podés elegir irte y volver? No, no, acá lo único que tiene poder es el estado totalitario. Muy bien entonces tu libertad empieza a ser transformada, vos te crees que seguís siendo libre, pero te empiezan a llevar a una libertad condicionada, metida adentro de Google, 1998, creación de Google, entonces la Google manía, la Gmail manía, y después de acá las redes sociales hay un minúsculo paso, ¿no? Porque ya te metieron ahí, ya te crearon esa personalidad eh, eh, artificial, ¿no? Cibernética, Entonces ahora toda tu vida empieza a estar metida adentro del control. El control ya no es físico ni es económico, sino que es sistémico, ¿no? controlan lo que vos sos como personalidad ideal en esta realidad. ¿Para llevarte a dónde? Bueno, acá, al terror, para llevarte a la, los mosquitos malditos, a la Tercera Guerra Mundial, que la que estamos viviendo ahora, que es una Tercera Guerra Mundial, no se necesitó la tecnología pesada, no se necesitó distribuir el poder, esta es una guerra intelectual, intelectual, total, completa y absolutamente. Muy bien, ¿y vos dónde estás metido en el terror? Porque en el terror con todas las pandemias que hay, con todas las pérdidas de la información, el control, viste que si no hago tal cosa ay, me va a dar esa toda esa cosa que me puede llegar a dar si yo no le entrego el poder, que de todas maneras ya vengo entregando a los que lo tienen. Y acá caemos en el 2008, ¿no? que fue el primer experimento, primero en el 2001, ¿no? porque ¿cómo te metieron el terror? Con las pandemias y con el 2001. Entonces con el do, 2001 que fue el primer eh, la primera pandemia, estrategia social, de control social, para entender cómo te podían meter un responsable y vos te lo tenías que creer. Y a partir de ahí, si viajabas eras como, si sí, me pongo la máquina, revise revíseme, revíseme a ver qué tengo. Me dice, si ¿me saco la bombacha? ¿también quiere? Bueno, la bombacha quiere decir el Underwear. Bueno, y ahí vivimos en esa historia de terror, en el 2008 se desplomó la economía, en el 2001 y 2002 acá se nos desplomó la economía también en Argentina, No, llegamos al 2012, ahí, sí, todos vamos a sobrevivir porque hay un cambio. Mierda, no hubo ningún cambio. Pero tenemos la profecía tolteca que dice que 21 de diciembre del 2012 se une el quinto sol con el sexto sol, se siguen superponiendo hasta el 2021. En el 2021 ya empieza el sexto sol en todo su esplendor. ¿Llegaremos al 2021? Bueno. Y ahí tenemos entonces la tercera guerra mundial, que puse acá, ah, que también es consecuencia de algunas pequeñas rebeliones sociales que hubo a finales, perdón, del 2019. Ahí había algo que limpiar. Entonces, fíjate cómo llegamos acá al dibujito este, que te voy a poner acá quién es, porque no te lo voy a mencionar. Entonces, ahora tenemos lo político, lo económico y lo social, porque de 1950 en adelante, esta es una guerra social. Que venimos perdiendo porque estamos total, absoluta, completa y definitivamente metidos adentro de el esquema que ellos diseñaron. Pero quiero decirte que no es una guerra entre ellos y nosotros, es una guerra que están teniendo ellos, que nos está tocando a nosotros, mientras nosotros íbamos entregándole el poder a esa batalla, a ellos o a cualquiera porque de chiquito le entregaste el poder a mamá y papá, después le entregaste el poder a los maestros, después a los religiosos, después a los políticos, después a los médicos, después a los psicólogos, o al gurú, o al, o al marido, o a los hijos, o todo se trata en esta realidad de a ver a quién le entregás el poder, a la política, a la economía, a lo social, o a lo que está allá fuera de vos mismo, cuando el poder es todo tuyo. En definitiva, estamos entrando, porque esto es inevitable, en la era de la luz. En la era de la luz, solo la luz queda. Lo único importante, mira como los perros empiezan a agarrar su ataque, lo único importante es cómo vas a llegar a esa luz. Con cuánto del poder que fuiste entregando recuperado, Con cuanta de la conciencia de lo que sos, con... Qué lindos los perritos, ¿no? Mirá, esta, ellos también opinan. Y se hacen, mirá, las lucha de poder. ¿Entendés que estamos en una lucha de poder? Y la lucha de poder es vos con vos mismo. O recuperas todo ese poder que fuiste entregando o lo seguís desparramando por ahí. A las cortinas de humo, a, la, a las redes sociales, a lo que te quieran poner porque vos no tenés salud o porque vos necesitás eh, estar seguro, cuidado y protegido. Y ellos te van a cuidar y te van a proteger. ¿Por qué te necesitan ahora vos? ¿Los necesitas a ellos? Bueno, esto era lo que hoy te quería contar. Gracias, chao. En este sentido nos ha dejado un mensaje, Cristiñe, estuvimos hablando con ella, esta agricultora biodinámica de, de cerca de, de Saca, nos dejó estos breves apuntes que pienso que están en línea con lo que esta mujer nos ha comentado. Homen, badago gogo bat munduko pertsonei bere jabetxaren ahalmena kentzeko. Gizakiok gaitasuna dugu gure artean sortzen ditugun aberastasunei, lentasuna eta garrantzia emateko. Ekinmen horiei duten balorea emanez, sortzen dugu ekonomia. Gudeniaren eta besteen niaren ezagutzagatik sortzen da berezko harremana. Bi aldetako niak agertzen ez direnean edota ordezkatuak direnean ente edo iseni gabeko batekin geratzen den bakarra agintea da. Alginteak dioena betetzen dugunean, gure izateari uzten dilo. Hortik sortzen da harremaneza eta ondorioz eriotza. Gizartia osatzeko bidea, norberenia eta besteen nia naiz eta maltsurra eta mingarria izan antzematean asten da. Harremana bizortzeko gaitasuna badegu, egu, gera gure jabetzaren ahalmena berreskuratzera. Kristinen partetik. Este mensaje nos lo dejaba en euskera y os pongo ahora el mismo en castellano. Parece ser que hay una voluntad para expropiar a la gente del mundo de su capacidad de interactuar y con la riqueza que creamos y el valor que damos a ésta, crear lo que llamamos economía. Porque implica el reconocimiento de mi yo y el yo del otro creando diálogo a través del reconocimiento del yo de ambas partes. Cuando un ente anónimo sustituye la presencia de los yo de ambas partes, no es posible el diálogo, Solo existen órdenes y cuando aceptamos esas órdenes deja de existir nuestro yo, estableciéndose un no-diálogo que lleva a la muerte. La sanación de la sociedad comienza por el reconocimiento del propio yo y el reconocimiento del yo del otro, por muy perverso o doloroso que nos pueda parecer, pudiendo así establecer un diálogo, llegando a ser dueños y dueñas, de nuestras propias decisiones surgidas de ese diálogo Enviado por Cristiñe Se me había se me había traspapelao ojeando la prensa, que, como sabéis, todos los días el compa David Cales, que realiza el programa Cales, Cales Soul, aquí en Sin Chilic, los jueves a las 3 de la tarde, nos la deja fresquita. Le escuchamos a David y este ojeo a la prensa de hoy. Número de entrega 16... Hola, ¿qué tal? Arrancha de Aldeón. Bienvenidos, bienvenidas a esta a este repaso de la prensa escrita en este 38º día de estado de alarma en el que nos encontramos. Como siempre, vamos a recoger algunos de los titulares que recogen las principales cabeceras ...que mmm, venimos recogiendo en la en los kioscos y librerías del, del pueblo. Empezamos hoy con el diario Gara, su titular principal. Gran Bretaña se encarama a la lista de principales afectados... ...con la tasa de letalidad más alta de los principales estados europeos... ...y una tendencia alarmante en el número de fallecidos... ...el gobierno de Boris Johnson recibe fuertes críticas de los sanitarios... Disrupción civilizatoria, reacción o aceleración de tendencias. Es el análisis que hace David Laskanoitu Buru. Reportaje de Anne urkiri que viene resumido en la portada del Diariogara, política social, un área que nunca está de más por reforzar y precisamente habla del Ayuntamiento del pueblo de Rentería que lleva incrementando la inversión en servicios sociales desde desde 2011 y seguirá en ese camino. Orereta también marca el paso en este ámbito. 57 muertos al día en que Ur el día en que Urcuyo y Chivite ab abordan con Sánchez la desescalada. Y autónomos sin puerto de refugio, de refugio ante la mayor de las tormentas, con sus negocios cerrados sin fecha de apertura, el nivel de estrés que viven se equipara al de periodos de máxima actividad. Eh, Diario Vasco, titular principal, el gobierno estudia dejar a adultos hacer deporte y que los mayores puedan pasear. Urkuyu propone al gobierno la apertura limitada de comercios y de pequeños negocios. ...Euskadi reduce sus contagios... ...en Guipuzcoa el número de infectados totales... ...es de 2.328 con 221 de ellos hospitalizados... ...las residencias han superado el coronavirus... ...102 mayores en los centros guipuzcoanos... ...suavizar la reclusión en casa... ...resignados los ciudadanos... ...inclinan por acomodar a cada zona... ...las medidas de confinamiento... ...la decisión de gobierno... ...de prolongar hasta el 9 de mayo el confinamiento... ...suscita resignación y afán porque se suavizan más algunas medidas. Precios regulados para mascarillas y geles. Sanidad se da 48 horas para fijarlos y evitar los abusos en su venta. Factores de riesgo del COVID-19, la pobreza y la exclusión social son los más grandes... ...y los que mayor influencia tienen en la mortalidad por el virus... Modelo alemán, urcuyo propone a Sánchez una transición pactada con las autonomías y renta mínima. Su tramitación colisiona con otras ayudas como las RGI. Y la foto principal del diario vasco es la de una familia guipuzcuana con do, uno, dos, 3 cuatro, cinco niños. Ni más ni menos, la familia de Nerea Goñi y Gabriel Larrinaga con sus cinco hijos en su casa de Donosti. Las familias numerosas guipuzcuanas... Aguardan con ansiedad la posibilidad de poder sacar a los niños a la calle a partir del próximo lunes. Es el titular que acompaña dicha foto. En cuanto al diario del PNV, el de ella, Urcullu propone un plan de desescalada propio en Euskadi acordado con el Estado. Es el titular principal del diario de ella. El Lenda presentará a Sánchez un proceso de transición singularizado y compartido proyecta, además de la salida de los menores, la reapertura limitada de comercios y autorizar la actividad física. Sanidad estudia que las personas mayores puedan salir a pasear y otros titulares. Los muertos repuntan, pero el 95% de los test dan negativo. Los residuos con COVID-19 se incineran para eliminar el virus y la UPV retrasará el inicio del curso que viene dos o tres semanas. Y en cuanto a nuestra mirada hacia la prensa estatal, hoy vamos con el diario El País, titular principal. España propone un gran fondo de deuda, de deuda perpetua de la Unión Europea. El gobierno planteará en la cumbre del jueves transferencias de hasta 1,5 billones, con B, en una propuesta ambiciosa pero negociable con Merkel. Otras noticias recogidas en portada. La gestión de la crisis acaba con el periodo de gracia de Boris Johnson, El reto del fútbol, una temporada sin público. Los expertos descartan la reapertura de los estadios hasta que haya una vacuna. La atención primaria será una pieza clave para controlar los contagios. Y dos noticias más. Una entrevista, un extracto de la entrevista que hacen en páginas interiores a la filósofa Caroline M. K. La pandemia es una tentación autoritaria que invita a reprimir. Y por otro lado, el macrofestival solidario de la nueva era. Rolling Stones, Lady Gaga o McCartney en directo desde su casa. Pues bien, estas son las noticias recogidas en las principales cabeceras, recogidas en, en los kioscos y librerías del pueblo. Mañana será otro día y estaremos aquí para daros a conocer la prensa es El hecho de que, que Cuba y nosotros seamos líderes en la producción orgánica obedece primeramente a razones de carácter objetivo. Producir alimentos se convirtió en un problema de seguridad nacional. El país atravesaba una crisis después del rumbo del campo socialista que, que disminuyó los mercados el 80% de las importaciones y el 75% de las exportaciones. más real, Cuba era un país productor monocultivador, productor de caña de azúcar. Cuba producía alimentos para 40 millones de personas, pero todo en forma de azúcar. En la etapa antes de la revolución, los norteamericanos eran dueños del 67% de las tierras, de las mejores tierras del país, y había 160 fábricas de azúcar. Ellos se llevaban el azúcar a los Estados Unidos y venía el arroz, los frijoles y todos los alimentos, el maíz, la soya, el sorbo, Era un intercambio muy muy favorable para ellos, pero que dejó endeudado el desarrollo de la agricultura cubana. Y en los años 60, cuando empieza la revolución, no había otra tendencia de producir azúcar. Empezamos a venderle azúcar al mercado de Europa del Este. Incluso crecimos en central. Y de la, y de la Europa del Este venía petróleo, grasa, madera, fertilizantes y demás. Y parecía unas relaciones muy parejas una relación estoy yo te doy esto tú me das aquello. De pronto aquel ya desapareció y el país se vio sin comida. Lo que quiero decirte que no producimos sin fertilizante por por en aquel momento por conciencia, es que no había fertilizante. No utilizamos métodos bio bio bio por ideología. Es que no había bio pesticida. Y empezamos a, a explorar a través de los institutos de investigaciones, a través de las universidades. Ya en el mundo había un paquete tecnológico para el control de plagas y enfermedades, pero había el paquete, lo que no había la experiencia. Y Cuba, por necesidad, tiene que producir orgánico, por necesidad tiene que descubrirlo y aplicar las tecnologías, y por necesidad, en el tiempo, adquirió la experiencia. momento firma la ley de reforma agraria y comienza la entrega a los verdaderos dueños de la tierra que eran los campesinos, los cuales comenzaron a cultivar las tierras donde ellos nacieron y que no eran dueños de ellas, sino que eran extranjeros que se habían apropiado de esas tierras. Desde, el primer, desde los primeros años Triunfo de Triunfo la Revolución comienza con una política de ir cerrando, de ir bloqueando, de ir asfixiando ...de forma económica a nuestro país soy guaquiro y carretero y en el campo vivo bien soy guaquiro y carretero y en el campo vivo bien porque el campo es el evento por eso te digo que este movimiento que parecía una utopía que parecía una cosa de, de era una agricultura de emergencia No, ya no es ninguna agricultura de emergencia. estos son pequeñas empresas agrícolas, donde hay un grupo de gente que produce alimentos sanos, pero además ha tenido un modo de vida, una forma de vivir. Sí te puedo decir que somos los líderes, y te puedo decir que cada día crece más el movimiento, de manera ininterrumpida. Ha pasado por diferentes etapas, de la etapa inicial de utilizar todos los espacios vacíos alrededor de la ciudad, allá de manera de manera estatal, determinar la agricultura urbana a diferentes niveles distancia y la posibilidad de producir en la ciudad. En las zonas urbanas fue una salida eh, estratégica para el desarrollo de la, de la producción de alimentos. Para poderme casar. En esa casa, bueno, que fue parte de este huerto, vivimos cuatro personas, dos niños y mi esposo. Eh, vinimos a vivir acá con la idea esta de ...de cosechar, de, de recibir nuestro propio alimento de esta tierra... ...y de ayudar a los amigos, a familia ...pero bueno, ya así unos meses antes... ...tuvimos que trabajar todo esto... Eh, ...limpiarlo de escombros, de, de basura... Esta es la berenjena... está esta también... La china que tenemos nosotros para irla trasladando y la, mira, ya, la vas a ver ahora que ya sembramos el sábado. El objetivo siempre uno sembrar, resolverle a la población al que hay, y en tu casa no tener que comprar nada. ¿Cuánto recibo plata para mi cuñado, para mi sobrina, para mi casa? El, el objetivo fundamental de la producción de estos pequeños huertos o parcelas sencillamente es el autoconsumo en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, el excedente que le quede, eh, lo pueden vender a un precio a, a, relativamente eh, bajo, asequible para todas las personas que viven en los alrededores de aquí de la, de la huerta. Otro objetivo es que la hortaliza llegue fresca al plato. 19 19 años. Ya llevo ya. Esto era un, un terreno que estaba lleno de escombro y de maleza. Entonces yo me acogí aquí, ya yo estaba jubilado. Que ha dado buen resultado a mi familia y a la población, porque le servimos directamente a la población. Por ejemplo, sembramos cebollino, apio, perejil, acelga. Esto tú lo cortas aquí. Y él sigue retoñando. Mira que zanitas están, están. Este es semillero de lechuga. Y bueno, aquí se ve el intercalamiento de lechuga con brócoli. Para aprovechar el área.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 Entrega 17. Ojeando la prensa. Hola, ¿qué tal? Arracha León, bienvenidos a esta sección en la que vamos haciendo repaso de los titulares recogidas en las portadas de los diferentes medios escritos y que se venden en kioscos y librerías kioscos y librerías del pueblo. Vamos a empezar eh, hoy. Con el diario ogara recordemos que estamos en el día 39 del estado de alarma y confinamiento. Día diario Gara. Titular principal, LACUA continúa explorando mercados para lograr test. Una reunión entre los investigadores y representantes del Departamento de Salud y Osaki de rebaja las expectativas respecto a los test masivos diseñados por el equipo de la UPV. La evidente sobremortalidad de las residencias marca la pauta general. La epidemia del la epidemia del COVID-19 está teniendo una alta letalidad entre los entre la población de mayor edad, tal y como se refleja en las estadísticas referidas a Osquelerría que se recogen en páginas interiores. La foto principal de la portada del diario Gara es la de un trabajador recogiendo las máquinas que van a construir las mascarillas aquí en Euskal Herria, y que han sido traídas por camiones del ejército. Chinan Ekoichi eta Umek Eskoltatuta Irici. Es lo que dice el titular que acompaña dicha foto. Más de 900 trabajadores culturales se hallan ya... En huelga por 48 horas. Más de 900 protagonistas de la cultura vasca han comenzado hoy una huelga que les llevará a vaciar de contenido durante 48 horas las redes sociales y los medios. Diario Vasco. Titular principal. Los niños saldrán a la calle acompañados con su salud vigilada y sin libertad para jugar. El Consejo de Ministros concretará hoy cómo se relajará el confinamiento de los menores. En Euskadi, el gobierno vasco avanza que las medidas de descompresión seguirán aplicando por zonas. La foto, que ocupa prácticamente la mitad de la portada, la de los trabajadores de la CAF, vuelve al tajo un mes después. Las plantas de Beasain e Irún de la CAF, la mayor empresa guipuzcoana y referente mundial en su sector, regresaron ayer a la actividad tras el parón forzado por el COVID-19 desde el 16 de marzo. Lo han hecho, eso sí, con una rigurosa y excepcional seguridad sanitaria. Guipuzcoa suma apenas 14 contagios y se sitúa ya en niveles precrisis. Murgra ha orillado a su consejo asesor en pandemias por un comité más afín. Sánchez y Casado pacto de mínimos. El presidente acepta que la reconstrucción se debata en una comisión del Congreso para incorporar al PP. En cuanto a las noticias de El Pueblo de Rereta recogidas en el Diario Vasco, en su crónica local principal la principal página la ocupa una entrevista a Maite García, concejala de Deporte del Ayuntamiento y que dice que los deportistas se han atapetado rápidamente el estado de confinamiento que, ha, que vive la ciudadanía ha supuesto un escenario inédito para poder practicar algún algún deporte. Otras frases de la entrevista el deporte escolar de Oaxualdea continúa en marcha con Escola Quirola Echean Y, sinceramente, entre comillas, Leo, tardaremos en volver a la situación que teníamos a primeros de marzo. Otra entrevista a las hermanas Ichaso y Maite Picabea día que bailan y enseñan a hacerlo desde las redes sociales. Y dicen, nuestra labor es entretener y dar un mensaje de optimismo. Y una foto de un balcón con globos, sonrisas y cumpleaños desde los balcones. El joven Herrera de Cai celebró su cumpleaños en su balcón en la calle Viteri Chiqui. Diario de ella. Titular principal, el Banco de España augura un socavón económico de hasta un 13% de recorte. Atribuye a la crisis del COVID-19 un desplome de la actividad económica sin precedentes. Cree que no habrá recuperación antes de 2021 si el confinamiento dura más de ocho semanas. 10 millones de mascarillas al mes. La empresa Bexen Medical de Echevarrí recibe la maquinaria para surtir durante seis meses al Ministerio de Sanidad. En cuanto a otras noticias relacionadas con el COVID-19, eh, en cuanto al aeropuerto La Paloma no operará ni un solo vuelo el jueves y el sábado por primera vez en su historia. Y no pasará de 20 en la semana. El descenso de vehículos rebaja un 45% el NO2 entre el 9 de marzo y el 13 de abril. Euskadi registró ayer las cifras más bajas de fallecidos, 19 personas y contagios confirmados, 59 de toda la cuarentena. La prolongación de la pandemia empuja la celebración de las autonómicas vascas a después del verano con toda probabilidad. Y por último, Sánchez alimenta la desconfianza del PNV al pactar con Casado el modelo de diálogo. Y en cuanto a la mirada que hacemos a la prensa estatal, hoy diario El País, titular principal Sánchez y Casado acuerdan negociar el pacto nacional de una comisión del Congreso. El gobierno acepta que la mesa de diálogo se desarrolle en el formato que prefería la oposición. El petróleo de Estados Unidos sufre en un día el mayor descalabro de su historia. La caída del consumo y la incapacidad para almacenar lleva al crudo a cotizar en negativo. Burbujas y mamparas para restaurantes. La hostelería diseña escenarios de total asepsia para después de la alarma. Extractó una entrevista al vicepresidente primero de la comisión, Franz Timmermans, y dice, la propuesta española puede ser la base para el compromiso europeo. Y luego también recoge otro titular, arrecian las críticas a China por falta de transparencia sobre el virus. Y bien, este ha sido el resumen de hoy. Mañana, en el día, en el día número 40 ya, Estaremos aquí, 40 de estado de alarma y confinamiento, estaremos aquí para volver a ofreceros las noticias que recogen los principales diarios de Euskal Herria. Sin más, que pasen una muy buena tarde y esta mañana. aur <música> a la vida están con nosotros los presos de la picota y sus 36 patios y sus diez mil doscientos presos aproximadamente informan al país y a los medios de comunicación primero estamos sufriendo un contagio del covid-19 por la negligencia del impec y en particular de su director y de la directora regional del mismo Esta circunstancia se les advirtió al impec por los mismos custodios, por los presos de todas las cárceles, por parte de la Organización Mundial de la Salud, por senadores y representantes del Estado, por candidatos presidenciales, por periodistas y por personal científico y académico. ¿Es esta una conspiración? O un plan macabro de algunos funcionarios del Estado para acabar con los presos. Segundo, también están a cuenta del Estado los 23 muertos de la cárcel La Modelo, cuyos asesinatos siguen sin esclarecerse. Tercero, hoy en reunión presencial y virtual Los presos de la picota hemos tomado la decisión de hacer pública Picota despierta 24 horas. Cómbita despierta 24 horas. Tramacúa despierta 24 horas. Y así con las 132 cárceles de Colombia que son parte de nuestro comité. Con picota despierta 24 horas y las demás cárceles les informaremos en vivo desde los patios lo que está sucediendo con el COVID-19 y con las condiciones infrahumanas en que vivimos minuto a minuto. Para hacer esto no nos encerraremos en nuestras celdas hasta que el gobierno no derogue el decreto de escarcelación y disponga una solución de conformidad con el 54% de hacinamiento existente en las cárceles de Colombia como mínimo. Nuestra propuesta es pacífica, pero estamos dispuestos a morir ...porque por primera vez en mucho tiempo... ...tenemos la razón y el derecho de nuestra parte. Muchas gracias, los presos de Colombia. En estos tiempos, donde ser diferente al resto de la sociedad es un delito... ...y tener una forma propia de pensar es un pecado capital... ...no nos queda otra alternativa que dejar clara nuestra posición... ...con respecto a todas las esferas de poder mundial. No confiamos en nadie... Representamos a miles de millones de personas Sufridas en el mundo Ante tanta tristeza y desamparo Radical. Aquí va nuestra respuesta Basta de opresión, basta de falsas promesas De corrupción y masas del silencio presas Basta de pobreza crítica Paz, amor, libertad Y a la mierda la política Basta de mentiras, basta de justicia cara Basta de leyes que reprimen y no amparan Basta de una democracia que no se respeta Abajo Los presidentes del planeta Mientras el dictador juega golf en su mansión Criaturas mueren en palacios de cartón A falta de alimentación Una ley que los ampare Y una venda pa' no ver como pistolas balas Paren, paren Que está choreando sangre el planeta Los madones del tuario siguen siendo marionetas Y un gobierno que por la clase baja no se inquieta Y le dan a los niños Más que escopetas que libreta ¡Ja! Sigue la misma meta ya a lo lejos, y los que más abusan del pueblo dando consejos. Todo es complejo, burocracia, economía sí. Y quizás por eso la igualdad es una utopía Centros penitenciarios que no enseñan De forma Toda no espiritual lograr Difícil se, se torna Información obstruida, manipulación de ideas Violencia en la conciencia, hijos que no se desean Quisiera entrar una habitación Y a los viejitos de la ONU Bailando reggaetón sí. Para asesinarlos con una macarón hey, hey. Mientras mi DJ me ponche un tema de Realty Pop Hasta allá de mierda disfrazada de política De prensa falsa, muerta, pobreza crítica De las cínicas maneras que al humano no respetan Abajo, todos los presidentes del planeta Anarquía, Anarquía. ya no más dirigentes no. Ni policías en los cinco continentes muete al jefe que miente Y libertad para un planeta inocente No más gente que hable en portugués La competencia gubernamental hace que todo vaya mal y no se puede mejorar así. Y cómo ser feliz en un lugar como el pueblo es utilizado a nivel internacional. Ajá. Jóvenes se convierten en máquinas de matar y lo que menos defienden es un ideal. El poder estatal se corrompe diario, ahora nos dirigen mercenarios. En elecciones ya no vota el barrio, la lucha por la presidencia es juego de millonarios más mandatarios y justos no basta de funcionarios corruptos de salarios bajos y relajo oculto de su apariencia noble que haces más pobre al mundo vaga sin rumbo la justicia billetes vendatan sus ojos si su alma caricia Ajá. la avaricia y la codicia la envian y temas como estos no salen en las noticias. Heyo. Basta de opresión, basta de falsas promesas De corrupción y masas del silencio presa Basta de pobreza crítica Paz, amor, libertad y a la mierda la política Basta de mentira basta de justicia cara Basta de leyes que reprimen y no amparan Basta de una democracia que no se yo, respeta Abajo yo, todos los yo, presidentes Basta de elecciones, de imposiciones, legislaciones y reuniones Que no traen paz a nuestros corazones Que el mando tome, presione, nos decepciona en un solo individuo controla el destino de millones Maricones, explotadores, dones del derroche No visitan las calles de noche, tienen lindos coches Muchas madres lloran, porque su hijo marchó de sangre el suelo mancho, mientras juegan a la guerra Zerren zuz no creo ni una palabra ki hable, ni en esas promesas ki hazen, porque no cesan las muertes por hambre. Enegarren eguna korona delako krisialdi honen garaian, egun hona izan dezazuela. zuela, bueno, atzo Alemanian eh, dendak ikitzeko baimena eman zuten, Eh, ez bakarrik eh, eh, jakien eta beharrezko bueno, beharrena atzo erakutsi zenez, ba, oso gauza eh, subjetiboa da, baina ez jakien eh, dendak, baizik eta bueno, konsumo orokorreko dendak, baldin eta sortzi deun metro bainoan eh, eh, txikiagoa diren. Em, ba kaleak bete ziren em, irudi editzako irudi tristea san ikustea ze nolako beharrak, zen nolako lotura daukagun daukan daukaten em Em, hemen em, jendearen poza ikusten zan e, telebistako erreportaietan, e, azkenian berriz erostera, konsumitzera, sopen egitera jungaitezke. E, noski... E, E, saltzailaren edo bere bizitzarako beharrezkoa duen salmenta horri horren eskubidea eta desira eta e, zilegi dela. E, benetan irudi tristea, zitzaitan e, guztea norrek zerekin lotzen dugun poza edo ala hori e, bortzatu du hori ekarri du oraingo isolapena hau isolapen honek e, bueno bestela hemen jarraitzen dugu bueno, alemanian neurri e, askoz e, lasaiagoekin eta e, zenbait e, Estatu Federalaretan eh, diferentzia lehenengo kronika batean aipatu nuen bezala diferentzia navaaria da eh, Alemanian eta Estatu Espainolean ba Alemaniako Estatu Federalek bere neurriak ere bere bere neuriak ere bere kasartzen ituztelakor, du moment honetan badira zenbait Estatu Federal eh, non eh, máskar... Eh, hau eta sudurreko babesa e, derrigoreskoa bihortu den, bestetan ez, e, jarrera esperdinak e, dira. Eta bestetik, e, bestelan, e, oit, bueno, gizarte bezala, edo gizaki, edo persona bezala, ohitutzen ari gea, Ba, online e, elkartzea, e, bai klaseak online dira, bai eta, e, bueno, elkarezketak, bilerak bai eta tarteka e, bueno, lagunekin topatzeko eta, bueno, inkluso e, edateko, kedada bat egiteko, ba, ohitutzen ari geha online bizitzen, eta bueno, ikusiko dugu, honek e, geroago ze dori okutziko itxun, ea EOB, berrez kapazkean e, jendearekin e, takit, zuzenean e, begiratzen, eta e, komunikazioak e, berarekin dituen beste, beste zenbait e, alde horiek edo ere e, <laughs> indartzen Eh, bueno, beste, beste lako pintzeladak edo aipatu daiko nituzke. Saretan eh, zabaldu eh, zen atzo albiste bat, oa indikan eh, eh, iturria konkretuki ez dut aurkitu, baina pegida, garai batean gohortzen zehazten pegida eh, al, eh, talde eskubikot alde bat, mugimendu bat, korronte bat e, Alemaniako zenbaiti ditan sortu zena, Pegi da dresden lehutzik eta inguruan, baina gero beste idietara zabaldu zena, ba hauek e, de, manifestaldi bat egiteko e, baimendua jaso dutela, e, azaltzen zen atzo e, sare sozialetan, hamburgon ere maiatzaren lehenerako entzuna dugu em, auzo batean eskubiko taldeak e, konzentrazioak e, deitu itu zela, bueno, ba, distantzia mantenduz eta baina hauek ere ba, baimena nun jaso duten. Um, aurreko larun batean izan zan hemen, e, ba, da, e, naiz, ja, hemen e, kalera teratzeko aukera hori dugula eta ba, Konbokatoria e, bat izan zan dihaldi bat izan zen, bat izan zen e, iri erdian, e, dagoen laku baten inguruan, bain bi metrotoko distantzea hori mantenduz, baina e, manifestali edo gizakate bat, personen kate bat egitea, e, errefusiatuen egoera e, mediterraneoan, gresian eta e, salatzeko. Eta, bueno, ba, bai, sortzen ari den, e, bizimodu berri hau e, ja, normalizatzen ari da, e, agian e, gero bere aldatuko da. Atzo, em, salmenten kontuen inguruan ikusi izan genuen bezala, kalea, jendeak kalean, distantzena eta, bueno, nola ikustekoak e, ikustekoazan, eta bueno ehm orrela hemen eta nonbait munduko leku askotan ba moldaketa hori eta berriego egokitze hori oso realitate desberdinak jasotzen ari naiz bueno mintza komunikabidetan ikusteko nun nola em, daramaten politikak nun nola daraman eh, zenolako eh, jae, jarrerak eta aginduak, eta, bueno, diferentia da ikuste adibia Suezian eh, estagola kalera teratzeko nun debekurik, pai, aholkua, eh, bueno, diferentzia hor nabarmentzen da E, biztaldegoaren e, erdia ehuneko berrogeita hamarra bakarrik bizi dela Orduun interesanta den da ikustea hor e, e, e, kutsatzeko e, arazo gutxiago ikusten duten e, ez dago ezta da ere hiri konzentrazio e, handiegirik beraz zubeziak ez du inolako neurririk hartu. E, Beste albiste batean eta Uste dut ondurasen zela, ikusi eh, nuen, guen eh, dela aste batzukia, eh, aholkua zela kalera teatzea, eta badirudi eh, eh, txiste badela, baina egun batzuetan bakarrik gizonezkoak, eta beste egun batzuetan bakarrik emakumezkoak. Bueno, hemen sartuko zenda eta, eh, eta konstrukzioen, <laughs> eh eh sartuko baina nunbait herri horretan eh garrantzitzua eh garrantzitzutzat emandute ba, ba gizon emakume banaketa horret, horretan horretan horri e, e, e, e, e, eustea eta um, azkenik askenik um, <laughs> absurdo oietako bat, egun hauetan e, komunikabidetan ere zabaltzen dienan, michidanen Gross Point Park le, izeneko lekubatean e, apaiza edo o, ez daki e, zehazki e, katoliko evangelista edo ez daki zerligiokoa zan, baina urezko pistola batez, peraurretik pasatzen ari ziren kotxeak eh, bedenkatzen arizan, basko igandean. Beraz, denetarako aukerak daude isolamendu eh, distantzia sozialeko eta barreko garai hauetan. Bueno, eh, fantasia ...agindura edo alako lemak entzuten... ...genituen ian garaibatean... ...estakit onelako... Eh, ...ideia fantástico... ...etaraino iristen ginean... ...eguno no esana... Vamos a tomar las calles... ...vamos a tomar las calles... ...cuando el confinamiento acabe... ...vamos a tomar las calles... ...para reclamar lo que es nuestro... ...al verdadero enemigo... ...el Estado... ...el gobierno... ...los intereses del rico... ...vamos a tomar las calles... ...porque ha quedado demostrado... ...el interés que profesan... ...por la salud de la obrera... ...el anciano... ...el esclavo... ...vamos a tomar las calles... ...porque hemos despertado... ...porque tenemos memoria... ...porque nosotras... ...no olvidamos... ...vamos a tomar las calles... ...esas que hoy... ...tanto anhelamos... ...en cada calle... ...en cada pueblo... En cada esquina de barrio Vamos a tomar las calles Porque ellos ya han hecho cuentas No les sale rentable La salud de la obrera Vamos a tomar las calles Porque es de justicia Vamos a tomar las calles Y vamos a ser su pesadilla Vamos a tomar las calles Aquí y afuera también Porque somos compañeras Luchando contra el poder Vamos a tomar las calles Todos a una, a vencer Ellos tienen dinero y armas también, fusiles, pistolas, ansias de poder. Son fieles sirvientes, la prensa, la tele, están a sus pies. Vamos a tomar las calles, nos quieren vencer. Solo el pueblo salva al pueblo, lo sabemos muy bien. Son sin duda tiempos raros eh, difíciles tiempos extraños los que se viven en la calle y también lo que se siente desde casa son momentos buenos que seguramente nos permitirán nos permitirán sacar distintas conclusiones ¿no? con el paso del, del tiempo en quienes estamos En el día a día, eh, cubriendo las informaciones que eh, van apareciendo relacionadas con, con esta situación de crisis, eh, estamos viendo diferentes cosas. A mí en, en concreto hay una que durante estos últimos días me ha parecido especialmente eh, preocupante eh, y es lo relacionado con la presencia eh, policial y militar en las calles. Eh, por un lado eh, creo que hay que tener en cuenta que en el actual estado de, de alarma eh, la policía en sus los, los diferentes cuerpos de policía en sus tareas de patrullar para controlar ver qué ocurre si hay gente que eh, vulnera o no vulnera el, el, el confinamiento eh, está dando lugar a situaciones eh, graves no hay a día de hoy eh, distintas organizaciones, como puede ser, por ejemplo, Sos Racismo, que tanto en el ámbito de Euskal Herria como a nivel del Estado español están alertando sobre un incremento importante de las denuncias en, de actuaciones policiales eh, violentas y también eh, de carácter racista. ¿no? Esto, en el caso de Bilbao, lo hemos visto en San Francisco, hay imágenes en dantescas de una actuación actuación de la Ertzaintza allí contra contra un hombre y, y su madre eh, ambos fueron detenidos y, y agredidos por la policía y todo esto bueno se ha saldado con una respuesta Eh, muy eh, breve del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, indicando que sí, que habrá una investigación al respecto, o que se ha iniciado o se ha abierto un expediente, y, y no hemos sabido nada más. Eh, hubo algún alguna filtración, algún algún medio de comunicación afín al Gobierno Vasco, en el que se indicaba eh, que, bueno, que la policía, los policías que habían actuado ese día, habían sido eh, prácticamente eh, agredidos por el ...por el joven al que al que golpearon y, y detuvieron y eso en los, los vídeos pues no se aprecia esa misma situación que hemos visto en, en Bilbao eh, también la hemos conocido en, en otros puntos del estado en actuaciones de diferentes cuerpos policiales a todo esto se suma eh, la intervención eh, militar la aparición del ejército en diferentes ciudades, Entre otras, por ejemplo, en, en Irunia, donde ya hemos visto imágenes de um, uniformados patrullando las calles. Todo esto es, eh, contribuye eh, a una situación completamente eh, anómala y sí en, en cierto punto creo que en el caso por ejemplo de san francisco esto pasa también en otros puntos del estado como por ejemplo en Lavapiés en madrid eh, ha dado lugar a que se incremente incluso los controles policiales eh, de carácter racista ya de por sí habituales en este en estos barrios ¿no? y, y ahora esto no sólo es que se ha agravado sino que eh, parece ser que encuentra algún tipo de justificación eh, social no debido a la, al carácter de la de la situación que, que vivimos, eh, es clave que en momentos como este eh, se preserven a, a toda costa los, los derechos humanos, los derechos civiles y que nada de lo que ocurra pueda valernos desde los balcones para justificar actuaciones completamente injustificables eh, de los cuerpos policiales. Viendo los posicionamientos del Gobierno Vasco y Confebasc, valga la redundancia, Ante la orden del gobierno central de paralizar toda actividad económica que no sea esencial, con el argumento de defender la economía vasca y, y no permitir que haya un colapso financiero y hablando de la recuperación y de todas esas cosas, me recuerda un pasaje de nuestra historia eh, no tan lejano. ¿no? Es allá por, por 1937, el gobierno de la república, eh, cuando ante la inminente caída de Bilbao y Vizcaya en manos de, del ejército franquista, el gobierno de la República ordenó destruir todas las instalaciones de altos hornos de Vizcaya para evitar que cayeran en manos de, del ejército sublevado, de Franco. Entonces, el batallón Malatesta de la CNT, después de volar los depósitos de armas de la margen derecha y todos los puentes sobre la ría, se dirigió con explosivos a la empresa para cumplir la orden y, y dinamitar los altos hornos. En aquel momento, el PNV se adelantó a los milicianos y mandó al batallón Gordesola a defender a tiros los Altos Hornos, con el argumento, que parece que ahora nos suena otra vez, de que cumplir el orden de la República, que cumplir la orden de la República perjudicaría la recuperación de la economía vasca a posteriori. El batallón Malatesta fue rechazado por los gudaris del PNV. Poco después de caer Bilbao y sus alrededores en manos de los sublevados, Altos Hornos de Vizcaya comenzó a fabricar de manera masiva material de guerra para el ejército de Franco. Poco tiempo después estaban fabricando el mismo tipo de material para el Tercer Reich. Los budaris del PNV, el Gordesola y otros, y los miembros del gobierno vasco, se retiraron a Santoña para entregarse a los fascistas italianos. Mientras tanto, los milicianos de las demás organizaciones siguieron combatiendo allá donde pudieron. El PNV y la defensa de la economía vasca por encima de las vidas de las personas. Es todo un clásico. Curiosamente, todavía hoy, Todavía hoy nos podemos encontrar encontrar a mucha gente del entorno de, del Partido Nacionalista Vasco que le parece muy bien que aquello que se hizo en el año 37 y les parece maravilloso lo que se está haciendo ahora poner las vidas de las personas por debajo de la economía un clásico un chico coronavirus, lucha de clases. Aunque nadie me puede asegurar si se volverá o no a repetir, lo cierto es que acabo de dejar atrás 13 días de hospitalización. Lo que en un principio parecía tener controlado, aislado en una habitación de casa con algo de fiebre y malestar general que parecía ir desapareciendo, dio un giro brutal que el día y medio me dejó hecho una piltrafa con más fiebre, tos y problemas respiratorios. Ingresé en el hospital de urduliz bastante jodido y las pruebas dieron como resultado neumonía que afectaba a los dos pulmones y positivo en coronavirus. Primeros cinco días de ingreso duros, bastante duros. Poco a poco, pasito a pasito, día a día, remontando el vuelo. He recibido muy buenos cuidados, siempre rodeado de sanitarios de gran profesionalidad y humanidad a los que he abrasado a preguntas. Por su parte, no me ha faltado ni una sonrisa, ni un ánimo, ni una explicación. Es la sanidad pública un privilegio social que algunos sinvergüenzas quieren desmantelar. La sanidad pública debería declararse, si no lo es ya, patrimonio de la humanidad». Como los primeros días de hospital no tenía cuerpo para nada, salvo para mantener contacto rápido vía móvil con mi compañera, desconecté, en la medida de lo que me fue posible, de esta realidad tan extraña que estamos viviendo. Una vez que comencé a pasar de piltrafa en una cama a sujeto más o menos consciente, me puse al día sobre la actualidad sociopolítica tan jugosa con la que nos está obsequiando el coronavirus. Por si no te has dado cuenta, El coronavirus ha reflotado algo que la patronal, entre otros agentes, intenta enterrar desde hace muchos lustros. La lucha de clases. Sí, joder, lucha de clases. No me voy a trasladar a un espacio geográfico muy extenso. Con hablar del reino de Confebax, PNV, ya me es suficiente. Tampoco voy a descubrir nada que no se haya señalado a estas alturas, pero conviene no olvidarlo. ¡Ay, ay, ay! Que se ralentiza gran parte de la producción y con FEVAX PNV se ponen nerviosos. Si hay que elegir entre economía o trabajador, no lo han dudado un momento. Las cifras por encima de la salud. No contemplan que un trabajador saludable incide positivamente en su economía, porque su punto de avaricia les lleva un concepto de la época esclavista en lo que a las relaciones laborales se refiere. Muere un esclavo. ¿Dónde está el contratiempo? ¿Se reemplaza por otro esclavo? Solución impecable. Lo importante es que la máquina de producir no pare. Así ajustan su economía, sus beneficios, su posición social. Todo aquello que pueda acortar distancias entre clases sociales les da urticaria. Sí que es una lástima, mejor de reconocerlo, que el susto que se ha llevado Confebax-PNV no haya tenido su origen en unas movilizaciones de la clase trabajadora. Las medidas adoptadas por el gobierno estatal, forzado por las circunstancias a tomar decisiones que de otra manera jamás hubiesen integrado su hoja de ruta, aceleraron las palpitaciones de Confebax-PNV Pero bastaron unas quejas y unos contactos con los que aclararon conceptos y matizaciones que se materializaron en una comida de mocos mutua para, ante todo, salvar los números. Trabaja, si sí, tú, muere si es preciso, pero que su economía no se resienta. Voy a echar la imaginación. Necesito un chute de movilización social. Imagina que es obra de la clase trabajadora disminuir todo el tejido productivo hasta los límites de lo esencial. Un pedazo de huelga de las de quitar el hipo. ¡Qué subidón la antesala de la revolución! Sería una apuesta dura, un hordago toda regla, donde la propia clase trabajadora ha utilizaríamos nuestro potencial transformador para unas relaciones sociales basadas en la libertad. En un escenario tan crítico, tan límite, la propia clase trabajadora podría tener problemas para llenar su plato, pero ese mismo contratiempo iba a aparecer en el plato de los que vegetan a costa de la clase trabajadora. En el ejército y demás cuerpos represores, en la aristocracia, en la monarquía, en la clase política... En la iglesia, en la banca, en la patronal, se iban a encontrar con el plato vacío, acostumbrados a que se lo llene con creces la riqueza que genera la clase trabajadora. Yo, trabajador, quizá no coma, pero tú, patronal, tampoco vas a comer. ¿Quién tiene más que perder? La pandemia del coronavirus nos sitúa en una distopía que sólo conocíamos por la cultura y el ocio relacionado con la ciencia ficción. Algo inesperado de tal magnitud que nos ha pillado descolocados, con el paso cambiado, porque nos han modelado para presuponer que las pandemias, de darse, sólo brotan y se quedan en los países en vías de desarrollo. ¿Pandemia? ¿Aquí? ¿En espacios asfaltados, con redes de saneamientos y avanzada tecnología? Ya disponemos de la respuesta y, si como promocionan algunos voceros, el virus no distingue ni razas ni posición social, es momento de sacar algo positivo del espectro de la incertidumbre. Por supuesto que no es lo mismo sufrir los embates del coronavirus protegido en una finca, confinado en un pequeño piso, o, en su versión más dura, estando en la puta calle. Pero no es menos cierto que la fragilidad del capitalismo, de su economía, cuyo único motor de funcionamiento es la represión, muestra que se apoya sobre unos cimientos de barro dejando al aire su vulnerabilidad. La clase trabajadora organizada, consciente y responsable, si nos proponemos pararlo, joder que si lo paramos, y si lo paramos, se desmorona. El coronavirus nos está impartiendo una lección. Estudiémosla, nos puede llevar a buen camino. Desde Berriochoac queremos expresar nuestra alarma ante los datos que revelan que uno de los distritos más empobrecidos de Baracaldo, el de Luchana Burceña, tiene una tasa de coronavirus que prácticamente duplica la media de Baracaldo. Los datos oficiales del gobierno vasco nos dicen que este distrito de Baracaldo tiene una tasa de contagio hasta 3,5 veces superior a otros barrios baracaldeses. En otros países se está constatando la expansión del virus en áreas más precarizadas y pobres. Al igual que está sucediendo en este barrio baracaldés, que tiene la mayor tasa de desempleo de la localidad, de un 22,7%, y la renta familiar más baja, según el propio ayuntamiento, que es de 14.951 euros por persona. En un barrio donde la precariedad, el desempleo y las condiciones socioeconómicas son peores, el virus golpea con más fuerza. No es lo mismo un trabajo en el que puedes teletrabajar, por ejemplo, y aislarte en tu casa que tener que salir todos los días para poder comer y pagar los recibos a fin de mes, con condiciones de prevención y seguridad mucho menores en trabajos más precarios o vivir muchas personas afinadas en pisos pequeños o incluso familias enteras en una sola habitación, con lo cual el riesgo de exposición al virus se multiplica. No queremos que en Baracaldo se reproduzca la misma situación que se está dando en otros países, por lo que desde Berriochoa exigimos al Ayuntamiento de Baracaldo y al resto de instituciones y administraciones públicas que tome medidas reales y efectivas para proteger a las personas y a las familias más vulnerables, como lo son los y las pensionistas con escasos recursos, las personas desempleadas, los y las trabajadoras precarias, entre otras deben solventar las dificultades que las instituciones ponen para que se pueda acceder a las prestaciones sociales y evitar el riesgo de contagio de todas las personas que lo necesitan. En Baracaldo esta situación es particularmente grave donde además de no reforzar el equipo de trabajadores sociales como se está haciendo en otros municipios exigen hasta 30 certificados diferentes de al menos seis instituciones para poder solicitar las ayudas de emergencia social a sabiendas de que es imposible cumplir estas condiciones en mitad de una cuarentena. Berriochoac lleva trabajando desde hace 27 años por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. ...dentro del programa Rompiendo el Aislamiento... ...en el que repasamos la prensa escrita que hemos recibido hoy... ...día 40 del estado de alarma en el que nos encontramos todos... ...prensa recogida, recibida mejor dicho, en los kioscos y librerías del pueblo... ...empezamos con el diario vasco, titular principal... ...el gobierno recula y dejará a los niños pasear desde el domingo... El Ejecutivo había restringido las salidas a ir a la compra o al banco junto a un adulto. Los límites de la medida que se aplicará a los menores de 14 años están por precisar. El encierro se mitiga al otro lado de la muga permitiendo jugar o hacer deporte. El teletrabajo se prorroga al menos hasta el 9 de julio. El Consejo de Ministro extiende los ERTE a los sectores esenciales. Trabajadores de temporada como los del turismo ganarán cobertura. Por otro lado, el COVID-19 suspende los San Fermines y deja en el aire los calendarios festivos. La fiesta Navarra solo se había cancelado cinco veces desde el siglo 19 y por otras tantas guerras. En cuanto a las noticias del pueblo recogidos en la crónica local del diario Vasco... Hoy viene una entrevista a un vecino, José Saez Palomero, que cumple 97 años. Y dice este señor, siento que venceremos al coronavirus. José Saez Palomero es un vecino de rentería que cumple hoy 97 años en pleno confinamiento. Vive solo en su domicilio, pero recibe el cuidado de sus vecinos. Por otro lado... La música protagonista de CULTUR LA BEA, mañana el artista multidisciplinar Álvaro Ledesma y el viernes la cantautora cubana Vertic actuarán desde la desde la web municipal. Diario Gara, el titular principal es la, la frase atribuida o entrecomillada de José Manuel Bautista, coordinador de la red de laboratorios de la UCM. Un test no sustituye a otro. Las PCR seguirán siendo cruciales. Otras noticias recogidas en la portada de Gara. Desescalada tras un largo encierro y no sin riesgo. Un reportaje de Chisco Fernández. El primer año sin San Fermín en al menos siete siglos. Hoy viene una entrevista...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 Y por otro lado también, otras noticias, rectificación de 180 grados con los niños. El gobierno español protagonizó ayer una sonora rectificación que siembra muchas dudas sobre su estrategia. Sigue diciendo que a primera hora de la tarde su portavoz delimitó las salidas de alivio del confinamiento para los menores de 14 años a ir de compras con sus padres. Seis horas más tarde el ministro de Sanidad anunciaba que les permitirá pasear desde el domingo. Por otro, otra noticia recogida en portada, se cayó sola, dice el gobierno español, de la joven herida en los carnavales de Iruña. Y la entrevista que hacen a Aitore Chaburu, jugador del Vidasoa, y dice, lo que recuerdo de lo del 95 es el camino recorrido, un camino de ilusión. Noticias de Guipuzcoa. Titular principal Sánchez rectifica para que menores de 14 años también puedan salir a pasear. Cede a las críticas por querer limitar sus salidas a hacer la compra con un adulto. La foto que acompaña dicho titular la de un par de chavaritas que se asoman a la ventana desde su casa. No indica de dónde es esta foto, en qué población. Por otro lado, mascarillas a 0,96 euros, precio máximo. El Gobierno español ha impuesto este precio con el objetivo de evitar abusos a los consumidores. La Fiscalía no ve causa penal en las residencias de Euskadi. La Diputación de Quipuzcoa asegura que disponen de material suficiente. San Fermiñac, Bertan Behera, Epidemiaren, Ondorios. Asteo Netan, Erabakiko, Dutesser, Ginebuskadi, Coveste, Jai, Eta, Jaialdi, Ekim. Y otro titular, la epidemia está en una clara frase de mejoría, es una frase recogida de Murga, que anticipa que pronto habrá hospitales libres de pacientes infectados por coronavirus. Y en nuestra mirada que hacemos a diario a la prensa estatal, hoy nos vamos a fijar en lo que dice el diario El Mundo. Titular principal, un gobierno rebasado rectifica en horas sobre el paseo infantil. Revela a las 3 de la tarde que los niños solo podrán ir al súper y a las 9 de la noche que saldrán a pasear. Críticas de todos los partidos y asociaciones por la incoherencia e improvisación de las medidas. Illa dice que no explicará los detalles hasta el sábado y el Partido Popular le exige que lo haga hoy. Otras noticias. Conte verá que España quiere acudir al Fondo de Rescate Europeo. Trump sale en auxilio del sector petrolero de Estados Unidos tras su hundimiento. Los trabajadores temporales del turismo se podrán acoger a los ERTE. Sanidad retiró las ma las mascarillas a los cinco días de saber que eran falsas. El gobierno de Aragón alertó de que el material era defectuoso y el ministerio no reaccionó. Miles de profesionales han estado expuestos y se harán el test. Y luego, la foto en portada, la de una familia bastante numerosa, aquí cuento dos, cuatro, seis, bueno, me pierdo, seis, seis niños, dos padres, una familia muy, muy numerosa, Maribel Pascual y Jesús Lira viven en Alcorcón, tienen seis hijos, que son los que salen en la foto. Bueno, sin más. Eh, hablando del tema de las salidas infantiles a la calle. Un parque es menos peligroso que un súper, declara esta familia. Bueno, pues nada más. Esto es lo que hemos recogido, más o menos, de la prensa de hoy. En el estado de alarma número día número 40 mañana nos vemos otra vez, que pasen una muy buena tarde dentro de lo que cabe Agur, sola Isolamenduá, Apurchen rompiendo el aislamiento todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Sinchiliquirratiá En la FM 100. Las tres W. Sinsilic.net.